Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el departamento de Canelones, a nivel de la Intendencia Departamental, existe una dirección con la denominación de Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Sí? De alguna forma, aquí estamos viendo la gestión municipal de la mano de la seguridad y de la convivencia entre los vecinos. Cosa que muchas veces resulta complicada, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance y cuál es la función? ¿Cuál es el motivo del funcionamiento de una dirección de estas características en el ámbito de la Intendencia de Calerones? Para saber y para eh, hurgar allí en lo que tiene que ver con las experiencias que a este nivel se puedan estar eh, concretando, estamos en comunicación con el responsable del área, con Nicolás Guillenea. Buen día, Nicolás. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por, por la posibilidad de, de llegar a todo el público de Maldonado. Nicolás, ¿cuánto hace que en Canelones existe esta dirección? Bueno, en Canelones, en eh, realidad, es bueno remarcar que es el, el único gobierno departamental que tiene que tiene esta dirección de seguridad y convivencia, y está desde noviembre del 2021. Bien, y desde que se inició la dirección, ¿estás al frente de la misma? Sí. Sí, exactamente cómo este, ha sido la experiencia cómo ha sido la experiencia hasta ahora bueno, ¿Y cuáles son los alcances como, de la función es todo un desafío no este sobre todo porque bueno el, el en realidad la, en la política uruguaya y a nivel constitucional estamos acostumbrados básicamente a que el cometido de la seguridad sobre todo recae sobre el Ministerio del interior este por tanto no, no, no estamos como muy acostumbrados ni preparados ni siquiera a nivel legal como para para poder trabajar estos temas pero bueno Este, el internet de Canelones viene hace un tiempo ya con con un discurso pensando en la seguridad a nivel de, de, de los derechos humanos, este, pensándola desde ahí, pensando en un Estado en un sentido más amplio, y ahí ya te contesto en, eh, en qué consiste, digamos, el trabajo nuestro, y hacemos las veces también de soporte de las políticas públicas del Gobierno Nacional, este colaborando desde el cometido departamental, por supuesto, este a que puedan realizar un mejor trabajo desde el Ministerio del Interior, estamos en permanente contacto y coordinación con el Ministerio del Interior, con Defensa y, y algunos organismos más este para tratar de velar por la seguridad de todos los canarios. ¿Y en qué situaciones particulares la dirección participa, por ejemplo? Además, ¿es un trabajo a demanda de, de los vecinos, de los ciudadanos? ¿Es de iniciativa de ustedes? ¿Cómo es? Tiene un poco de todo, ¿no? este Creo que ninguno de los actores que, que estamos en organismos públicos escapamos a la demanda este pero básicamente lo que hacemos es trabajar a iniciativa nuestra, nosotros en Canelones tenemos algo que llamamos los foros canarios, este en donde participan todas las fuerzas vivas de las zonas, arrancaron en la costa hace muy poquito, ahora el 11 de octubre vamos a hacer el cierre con la participación de del internet de Canelones y del ministro del Interior, César Torto Heber, este en donde en realidad ponemos en una misma mesa, a los vecinos, a las autoridades policiales de la zona, de los territorios, este, y se trabaja en conjunto en, en algo que, que no estamos muy acostumbrados los, los uruguayos todavía a manejar, pero que tenemos que empezar a manejar, que es el término de seguridad ciudadana, este y es la construcción justamente de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia entre los ciudadanos y el Estado, este lo más cerca posible y en el máximo nivel de, de igualdad y horizontalidad posible. Así que en ese camino, básicamente, es que, que camina valga la redundancia a esta dirección. ¿Y los ciudadanos con qué tipo de planteamiento llegan ustedes, por ejemplo? Y bueno, tenemos de todo, ¿no? Este, obviamente, cuando uno habla de seguridad, y la mayoría de los planteos siempre recaen en mayor presencia policial, o mayores móviles de policiales, desde la intendencia, por ejemplo, puede ser de repente un basural que nosotros no pudimos advertir y que se transforma en una zona oscura o complicada para al pasaje de los vecinos, este nosotros colaboramos en el retiro inmediato, por ejemplo, de de ese basural, eh, ahí estamos trabajando seguridad, una luz rota, eh, que hay que ir a arreglarla, es trabajar seguridad, este tratamos de, de, de, como te decía, hacer soporte en ese sentido para que el trabajo de, de la autoridad policial sea mucho más sencillo, después hay algunos reclamos que evidentemente recaen sobre sobre el Ministerio del Interior, por falta de patrullaje o lo que sea, y que realmente a través de estos foros canarios que hemos venido haciendo, hemos logrado y conseguido un montón de cosas que que antes no se veían y que la población agradece permanentemente. Eh, cuando hay algún tipo de diferencias entre los propios vecinos, ¿ustedes intervienen también en lo que tiene que ver con, con con la convivencia en el barrio, con las decisiones que se puedan tomar o las los planteamientos que se quieran hacer? Y muchas veces sí, ¿no? este Muchas veces sí, por lo general... Tenemos la, la primera figura ahí, que es la de los municipios. La descentralización en, en Canelones se trabaja, y se trabaja muy bien, es muy fuerte. Este, no hay que olvidarse que somos 30 municipios, o sea que se viene una historia de descentralización tremenda y son los que están en el territorio, por lo general se intenta resolver ahí. Si si algo de repente no se puede, bueno, intervenimos nosotros y, y tratamos de, de guiar también este territorio un poco las situaciones, pero sí, por supuesto, y sobre todo ahora en el verano, ¿no? Este, el tema de ríos molestos y ese tipo de cosas. En, en la temporada estival acá en la costa se trabaja bastante. ¿Se hace difícil, complicado el hecho de, de dar eh, respuesta a 30 municipios como lo que tiene Canelones? Canelones, en realidad, eh, es complejo de por sí, ¿no? Es, Canelones, claro. solo tenemos que decir que es un Uruguay chiquito, este primero que nada, porque tiene distancias, no, no, no estás a menos de una hora de, de un lugar al otro de Canelones, este, pero además porque tiene una idiosincrasia bastante particular, nosotros tenemos tenemos zona de ciudades capitales, tenemos zonas rurales, tenemos costa, tenemos zona metropolitana, pegada a Montevideo, este o sea que tiene una un crecimiento demográfico y una peculiaridad muy especial en cada uno de los lugares de Canelones, por tanto no es lo mismo este cuando uno piensa en en políticas genéricas, políticas públicas genéricas, no es lo mismo una política, por dar un ejemplo, para San Jacinto que para Atlántida. Entonces, bueno, eso esa diversidad cultural que hay mismo dentro del departamento hace que, que se complejice un poco más, pero es imposible pensar, creo que quienes hacemos política o, o estamos en cargo de gestión, eh, pensar sin tener el mapa arriba de la mesa y, y ir viendo las diferentes realidades qué infraestructura requiere desde el punto de vista humano y de logística la dirección. Bueno, tenemos un equipo, este tenemos locomociones para movernos, este para poder recorrer los municipios y en realidad creo que a veces lo que nos falta un poco más es, es este no hablo con nosotros, digo con, con un poquito de creatividad se puede hacer un montón, este y se puede llegar a resolver grandes problemas con Con pequeñas reacciones este eso es lo que lo que hemos marcado de esta dirección y lo que este el intendente también ha marcado siempre este y ha generado soluciones con con, con pequeñas cosas qué cosas hay por delante marcadas como objetivos para el resto del, del periodo de gobierno bueno de la dirección claramente este vamos a compasados a lo que son lo, los números del Ministerio del interior no este pero sobre todo y más allá de los números eh, entendemos que la política de seguridad no solamente se puede regir por por los números de delitos si baja no suben este por supuesto que estamos al pendiente de eso pero sobre todo trabajamos en la sensación. Este la seguridad o la inseguridad no deja de ser una una sensación y conversar con el vecino y saber que está o se siente seguro o inseguro es lo que realmente nos mueve la aguja y creemos que el objetivo es ese, no que la mayor cantidad de gente posible dentro del departamento de Canerones tenga la sensación de que no solamente es el Ministerio Interior que está, sino que además, con la colaboración de la Intendencia Departamental de Canerones, la sensación de seguridad crezca aún más. ¿Qué dicen los números de las estadísticas en lo que tiene que ver a la, a la seguridad o a la inseguridad en el departamento? No resultan malos si están a la baja. este uh -huh. Lo que a nosotros nos preocupa tremendamente, y... y y en particular lo he hablado con el ministro en la sensación no este uno puede tener unos puede estar los números muy bajos pero si la sensación de la gente sigue siendo de inseguridad es difícil poder palpar los cambios no este yo creo que, que se viene trabajando este para una baja creo que la, la materia de la seguridad la convivencia no se puede tomar como botín político es algo que requiere ya y urgentemente una política de Estado que, que, que trasciende banderas políticas, así que bueno, por eso mismo es que venimos trabajando permanentemente con el Ministerio del Interior y, y venimos haciendo las cosas juntos. Hoy los números este tienden a la baja, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, y, y estamos plenamente convencidos de que de que va a seguir así. Nicolás, gracias por esta charla, muy interesante. Por favor, a las órdenes, para cuando ustedes lo requieran. Muy amable, hasta pronto. La conversación era con Nicolás Guillenea, el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Intendencia Departamental de Canelones. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.